Voy a hablar del tema gripe aviar,、uh -huh. pero obviamente, como esta es una columna animal, voy a hablar de lo que no se habla en torno al tema, que、eh, en este caso es de las aves, ¿no?、Uh -huh. Porque hay mucha información,、eh, pero, digamos, desde el punto de vista de las aves en cuestión, no, no se habla. De la matanza de aves, d s Claro, y de las aves, de su existencia, digamos, de ellas como, como seres que existen, que sienten y, y que les pasa esto, ¿no?、Eh, hay, hay mucha información dando vueltas, la enfermedad es conocida, es una enfermedad zoonótica, esto quiere decir que se transmite entre animales no humanos y como los humanos también somos animales, esa enfermedad se transmite de los animales no humanos a los animales no humanos. humanos. términos que, que ya hemos hablado y desarrollado acá pero que lo repetimos como para poder incorporarlos no y que lleva la abreviatura de a nh y ah para cuando digo、eh, veamos textos y cosas que hablan al respecto eh, bueno eh, la idea es esta、eh, proponemos salir de la mirada antropocéntrica que todo lo que evalúa y todo lo que sostiene y todo lo que hace lo hace Desde el interés único de la vida humana por sobre todas las demás vidas y cosas, cosas a las que incluso representamos como recursos, ¿no? eh, cosas para un fin propio. Incluso hablamos de recursos naturales, ¿no? es decir, ríos, tierra, montañas y demás, como recursos para la humanidad. Bueno, el gusto y el placer de comer pollo hace que tengamos libertad, leyes incluso que amparan este gusto, que nada tiene que ver con la sobrevivencia, es decir, no nos morimos ni tenemos una menor calidad de vida por no comer animales, los comemos porque se nos da la gana y ese, bajo ese argumento, digamos, sostenemos todo lo que vamos haciendo. En este contexto de brotes de gripe aviar, el Estado, a través de su organismo especializado, que es el CENASA, lo primero que sale a aclarar es que no se transmite la enfermedad por comerlos, ¿no? en una clarísima manifestación de apoyo a la política de consumo de animales, que se choca con las recomendaciones del IPCC, del que hablábamos en la columna anterior, que le indica a los Estados que desalienten el consumo de animales, además de alentar el consumo de plantas, Como la manera más eficiente de revertir el irrefutable calentamiento global en el que estamos y que nos va a llevar puestos a todos como especies ¿sí? y seguimos insistiendo y perseverando en estas prácticas. La gripe aviar、eh, se contagia、eh, a la humanidad por contacto con los animales no humanos enfermos o muertos. Es decir, no hay que manipularlos para evitar ese contagio. Pero como el virus no resiste a las altas temperaturas de la cocción, El mensaje de tranquilidad para quienes los consumen, los esclavizan, los venden es eh, que eh, se puede seguir comiendo, sobre todo a los pollos industrializados, esos que jamás pisaron la tierra y que tienen una vida de mierda dentro de una jaula, son los más seguros de comer porque、eh, por las medidas sanitarias a las que son sometidos, Eh, es más complicado que el virus de la gripe aviar entre a esos espacios. Entonces, podemos inferir que las más propensas al contagio de esta enfermedad son las que desde la humanidad llamamos gallinas felices, es decir, las que están criadas pisando la tierra en un traspatio, las que conocen el sol, las que tienen contacto con aves libres, a las que llamamos aves silvestres o salvajes, ¿no? Y desde acá reivindicamos lo salvaje como todo aquello a lo que no se le ha quebrado la voluntad no que eso significa ser salvaje De ahí viene el término y viene de proviene del término selva no bueno、eh, las aves que no están sometidas por la humanidad son portadoras sanas del virus que al tomar por ejemplo de un bebedero en un gallinero pasa este virus a las gallinas abro comillas felices y la recomendación es que Bueno, no sean más felices que se las encierre por su propio bien, podríamos decir, para que no se enfermen y, bueno,、eh, y que después no las, no, no las puedan vender. n o Entonces,、eh, la idea es que las personas encierren a sus animales y que no los tengan, digamos, con la posibilidad de que se contacten con, con otras aves este, libres.、Eh, Si esto ocurre, el c e n a z a lo que hace es el sacrificio. q u Es e un término que me resulta muy extraño, ¿no? Porque se tiende a pensar. ¿Se cortó? Verón, te perdimos. v e r o estás por ahí. Bueno, estábamos escuchando a Verón MacLennan analizar la problemática ¿No? de la Ahí v o l v i s t e Ahí v o l v í Ahí volviste. Ahí ¿Ahí volviste. Ahí volviste.、Sí. No sé hasta dónde llegué, pero creo que. A lo mejor se cortó donde hablaba de la propuesta del CENASA, que es e l、eh, sacrificar. Claro, bien.、Eh, bueno, en estos casos, digamos, este, quien, quien es sacrificado son, los, son, los, son las aves a las que se les quita la vida un poco antes de lo que se le iba a quitar después, digamos, y, y quien sale perjudicado. También es quien se encarga de la comercialización de esas aves, n o porque se, se pierde la posibilidad de la ganancia. Bueno, ¿cómo se las sacrifica? El c e n a se d i t ó un manual a aplicar a los casos de gripe aviar, en los que establece el sacrificio para evitar que se esparce el virus, que consiste en asfixiar a las aves con distintos gases. Este es un método que también usa Estados Unidos y Europa para matar cerdos, es lo que se usa también para matar a las ratitas de los laboratorios y demás. Bueno, la idea es que los gases estén bien calibrados, porque si la fórmula falla, los animales no pierden la conciencia antes de morir y son conscientes mientras se asfixian y ven además cómo los demás animales también se asfixian. Así que bueno, con estas cámaras de, de gas para evitar que se propague un virus entre los pollos, porque、eh, nos gusta comer pollo, ¿no? Entonces,、eh, se defienden los intereses del productor de pollos que los produce. Eh, que también suena raro, productor de pollos, no produce pollos, eh, eh, pero bueno,、eh, los explota y los mata y los vende. Eh, bueno, eh, ¿cómo se faena, digamos, cuando,、no、están, cuando están sanas? ¿Cómo se las faena? En Argentina se dispone,、eh, por medio de la resolución 46, un capítulo de bienestar animal que fue agregado al decreto 4238-68, en el que se obliga a. Lograr la inconsciencia del animal antes de ser degollado. Entonces, para las aves se usa un método de insensibilización, y también lo pongo entre comillas, que consiste en colgarlas de las patas y pasarles la cabeza por agua electrificada. Entonces, si no levantan la cabeza es porque están inconscientes por la descarga, que, no sé, como mágicamente es indolora, ¿no? Yo no me imagino que. te Cuelguen de una pierna, te pasen la cabeza por una pileta electrificada, quede inconsciente y que eso no te duela. Bueno,、eh, después de esa e l e c t r o c u c i ó n indolora, es degollada. Digamos que gracias al bienestar animal, primero las electrocutan, después las d e g o l l a n colgadas de las patas.、Eh, en esta columna, digamos, la idea es hablar de los animales y me parece que es horrible todo lo que digo. Pero las gallinas sienten porque tienen sistema nervioso central, como lo tenemos nosotros, tienen ojos, por eso ven, tienen oídos, por eso escuchan, tienen lenguaje, tienen 25 formas diferentes de p i a r para comunicar por lo menos 25 cosas distintas, tienen capacidad para reconocer rostros humanos. Sienten. n o Lo único que no tienen es el derecho a la vida plena y al disfrute y a desarrollar sus propios intereses. Y todo eso. Es lo que no tienen y es lo que nosotros les sacamos. Que en este caso, además, les quitamos la vida cuando se enferman. n o Entonces, nos preocupamos por quienes las consideran como un recurso, se le garantiza a la gente que pueda seguir comiéndolas. Digamos, seguimos repitiendo siempre este mismo modus operandi que es sentirnos el centro del universo. Y desde esta columna animal. Me parece importante reivindicar la existencia de quienes están、eh, ahora en boca de todas las noticias y de todos los medios de comunicación, sin que nadie diga nada respecto de sus propias existencias y sus propios intereses, las aves. Nada más, compañeros. Gracias, Verón. Hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene.